Sí, estoy acá, estoy acá, los estaba escuchando. Buenos días. ¿Cómo les va? Buenos días. ¿Estuviste en la audiencia pública de la Corte Suprema? Sí, estuve, concurrí como como simple asistente porque la Corte eh, había reducido el, el acceso a las asociaciones, que eran más de 20 las que estaban presentadas, solicitando poder participar de esa audiencia pública. Y bueno, permitieron solamente, redujeron el número a, a un puñado de, de amigos del tribunal, que se llama... Eh, junto con los valores que corresponden en forma obligatoria, digamos, que es la Procuración General de la Nación eh, y la Defensoría General de la Nación, también fue citado como tercero interesado, por así decirlo, el, la Fiscalía de Estado de la Provincia de Santa Fe, eh, resumidas cuentas, es un caso que se produce en la, en, en la Provincia de Santa Fe, una asociación que se llama Macame, que nuclea a, a personas al cuidado de hijos, digamos, pero básicamente son madres eh, que cultivan para sus Sus, sus infancias, digamos, para las infancias que tienen a su cuidado con distintos tipos de trastornos, digamos, ¿no? Eh, es una asociación que viene trabajando hace mucho, que incluso se vinculó a la Universidad de Rosario, del Litoral y también el, a Conicel, con, con, son organismos con los que hacen convenios de, de cooperación, de análisis de aceites y, y de producción que hacen en forma casera. Es una asociación que eh, decidió cuestionar, digamos, el, el, la existencia de Retrocán, la reglamentación bajo la cual hoy el Estado tiene predispuestos en forma regular el acceso al canal, y bueno, ellas hicieron un amparo solicitándose básicamente que se declare la inconstitucionalidad de las figuras de la ley de drogas que conciernen a las personas cultivadoras, digamos, eh, de algún modo descalificadas. ¿Se cortó? Ay, me parece que lo perdimos a Martín. Hola. ¿Me escuchan ahí? Ahí estás. Hola, hola. Ahí estás, ahí estás. Bien, no eh, no sé dónde me quede, pero básicamente es eso, un grupo de madres que, que, que son autocultivadoras y que no están, eh, por lo menos no, no quieren estar en el reprocán, y decidían este, requerirle al Estado la autorización para cultivar, desincriminarlas, ubicarlas en una posición legal de no exposición al sistema penal. Eh, el amparo salió rechazado, eh, primero en Santa Fe, luego la Cámara Federal de Rosario confirmó ese rechazo y concurrieron, digamos, por recurso del gobierno federal a, a la Corte Suprema. La Corte, cuando comienza el año judicial, eh, emite una serie de listados sobre las causas que, que están en trámite ante la Corte y que les desea o le interesa darle algún tipo de trascendencia pública por las consecuencias que, que puede llegar a tener su pronunciamiento, y una de ellas era la de cannabis medicinal. Eh, bueno, de, de la cantidad de causas que tiene la Corte sobre cuestiones de autocultivo de cannabis, eh, eligieron a esta causa en particular, y ese fue el marco en el cual se desarrolló la audiencia del, del día 27. ¿Y qué pasó ahí, digo? ¿Cómo viste a, a los a los magistrados, a los jueces? Eh, sí, uno puede adivinar, digamos, por lo menos, especular a partir de, de la interpelación que hicieron con algunos de los de los que estuvieron ahí como como no sé si decirlo como disertantes, porque no estaban disertando, sino que estaban expresando fundamentos a favor de una parte o de la otra, para que lo grafiquemos, digamos, había. Un grupo de madres demandando y el Estado Nacional, el Ministerio de Salud de la Nación como demandado, digamos. Esas eran las partes del pleito, por así decirlo. Eh, bueno, y, y, y, las, digamos, hubo amigos del tribunal que estuvieron en contra del interamparo, que digamos básicamente lo que decían es que el Estado asegura derechos humanos y asegura el acceso al cannabis mediante un procedimiento predispuesto, que es el, el ReproCAM, un programa específico eh, bajo el cual el Estado concede autorizaciones previa evaluación y previo control Eh, y lo que es las este, la, las madres mamparistas dicen es que esa ese nivel de exigencia de control incluso de control posterior que en la época no hoy no lo hace eh, lo debe hacer para quienes tengan un, un marco comercial por así decirlo ¿sí? un marco industrial o comercial que eh, para lo cual sí el estado debe hacer algún tipo de, de, de sofisticación en, en la supervisión de esos productos de esos derivados no para los, los autocultivos ellos lo que dicen es que precisamente eh, el uso del cannabis tal cual ha sido concebido desde siempre, por lo menos el uso medicinal, eh, participa de, digamos, de la informalidad propia de lo que es la este, para lo cual eh, resulta sumamente difícil controlar, digamos, por empezar, y segundo, eh, muy difícil estandarizar por el tipo de producto del que estamos hablando, estamos hablando de productos... ¿Otra vez se cortó? Sí, otra vez se cortó, lo perdimos a... a Martín que nos estaba relatando qué es lo que sucedió en esta audiencia de la Corte Suprema de Justicia. Claro, eh, digamos que hay algo eh, acá, hay algo central que tiene que ver con que las madres lo que aducen es que no no tienen por qué verse obligadas. a someter a sus niñes, a sus hijes, a un sistema de, que está bajo un sistema de investigación y experimentación. Ellas quieren salud para sus hijes, este, lo que están pidiendo es que, que no se las este, enmarque y no se las someta, este, y menos a un tercero, porque están este, decidiendo sobre la vida de, de un tercero, como, como en este caso estamos hablando de personas enfermas, menores y, y o discapacitadas que no pueden decidir por sí mismos. Entonces, en este caso, eh, el, la petición viene por ese lado, ¿no? Un poco, ¿por qué tenemos que someternos a un sistema de... De conejillos de, de, de India. De conejillos de India, por decirlo así, para que esto tenga un visto legal y así podamos, este, si, si simplemente el acceso a la salud, este, bueno, y por cuestiones de intimidad, incluso uh -huh. están hablando de, de un aceite, un preparado, que, que los preparan en su casa, con, con una receta de, co, de cocina, que es algo sencillo, que es un nutracéutico, es, es un aceite medicinal. Entonces, bueno, un poco viene por ahí una pena que se haya... Ahí Ahí está, ahí está, ahí está. Y lo retomamos a Martín. ¿Estás de vuelta? Sí, estoy acá con ustedes. Sí, ahí sí, está. Sí. Te perdimos un cachitito nomás. No sé hasta dónde sí, llegaste sí. hablando solo. Pero, pero bueno, venías contando cuál era eh, la argumentación de, de estas madres. Sí, los jueces este, interpelan fundamentalmente dos cuestiones, digamos, ¿no? Que son las que un poco pusieron en crisis la, las exposiciones de Macamé, que estaban. a cargo de su representante legal y del representante legal del Ministerio de Salud, también hubo inconsistencia, digamos, por así decirlo. Eh, si la cuestión es, es una cuestión que atraviesa el derecho a la salud y por lo menos el aseguramiento del derecho a la salud, eh, es claro que los controles son válidos, digamos, ¿no? por lo menos esto lo alcanzaron a anticipar los jueces. Si, si hay prestaciones sanitarias involucradas, por supuesto que concierne al Ministerio de Salud, este, obviamente... de forma pronta, porque lo, lo que Macamé cuestiona es que de 155.000 solicitudes, menos de la mitad hoy están siendo expedidas, con lo cual hay, hay miles de personas que están todavía en, en la espera de la mesa de entrada del Ministerio de Salud, y ese manejo, digamos, eh, es interesante para mí por lo menos lo, lo, lo que expuso la, la representante del CEL, que dijo que en realidad la ley de cannabis medicinal no es una ley que asegure derechos... sino que es un obstáculo, es una barrera, digamos, para las personas con discapacidad de todo tipo, ¿no? uh -huh. desde, desde el punto de vista del modelo social de discapacidad. Pero es cierto, digamos, una ley que no garantiza derechos, sino que precisamente nos obstaculiza, los instrumentaliza y los instrumentaliza de un modo que es burocrático, digamos. Esa es la, la, la, el, el meollo de la cuestión, digamos. Y, y, y la otra cuestión que es que si el amparo estaba basado, digamos, en el 19 de la Constitución, por lo menos en, en, en Arreola y en, en la protección de la libertad en el más amplio de los sentidos y de la autonomía, Eh, ¿qué, ¿Qué nivel de conceptualización hacemos acerca de los terceros, digamos, ¿no? estos niños, niñas y adolescentes que están a cargo de estas madres? Eh, no son terceros, digamos, son usuarios, digamos, de cannabis. A ellos los concierne la gestión de, de la salud por parte de sus progenitores. Del mismo modo, y esto lo decía, este, no, no, no es una ocurrencia mía, sino que lo decía el propio abogado de Macamé, del mismo modo en que padres y madres este, compran fármacos de venta libre y los administran a sus hijos porque esa es la forma de gestionar. el patria potestad y el cuidado sanitario. Uh -huh. eh, Estos van a ser como los dos vectores sobre los que va a pivotear creo la Corte y va a faltar para hablar, digamos, porque tampoco queda claro cómo van a suceder las normativas locales, las experiencias como la de Jujuy, las experiencias de los registros como como en Santa Rosa o, o otras experiencias locales, digamos. Uh -huh. ¿Qué plazo tiene la Corte para resolver en <risa> la corte no tiene plazo digamos pero eh, yo creo que eh, por lo que siempre se especula en casos de, de, de esta naturaleza si es en, en un mes o en un mes y algo suele ser como la, la estimación razonable pero puede durar más claro que sí Martín una mira eh, pensando un poco eh, en esto eh, teniendo en cuenta que la corte se toma todo el tiempo que tenga previsto o no este que elige discrecionalmente que qué fallos o, o qué, qué causas este seguir que, cuál cuáles tomar este esa discrecionalidad que tiene llama un poco la atención que teniendo el, el reprocan y bueno y esta esta forma de acceder a la salud este, para, para para los aceites de cannabis que bueno eh, también coincidimos que es una es la burocratización de un derecho que no que no termina de, de nacer eh, llama un poco la atención que le hayan dado que le hayan dado luz y, y visto a, a este caso Este, y también, y ya que estamos, preguntarte porque sabemos que en la provincia de La Pampa también hay casos que han llegado a la Corte Suprema pero que no han sido elegidos este, y, y, y vos en, en, estás en relación con alguno de ellos, si no me equivoco. Sí, digamos, hace unos años cuando, cuando participaba del sistema de defensa pública provincial, patrociné un caso particular que llevó a la Corte que actualmente creo que sin resolver, me vinculé el organismo y no, y no sé cómo habrá continuado, sí sé que Lamparista, la digamos, este, falleció hace muy pocas horas. Ahí nos estaba relatando el, cal, el caso de Elba, que es el primer caso que en la provincia de la Pampa, eh, bueno, se judicializó una demanda concreta de autocultivo y uso de cannabis medicinal cuando no estaba todavía reglamentado el artículo ni existía el reprocan. No está Martín. ¿Nos se escucha? Sí, sí, sí, Ahí está. Estoy, estoy y, y completo, porque lo que vos decís es parte también de lo que se discute en Macamé. En Macamé eh, la causa está eh, iniciada en 2018, muy cerca de donde cuando él va a iniciar su amparo, que fue en 2017, 2018 también, barra 2018, no lo recuerdo bien, pero fue con la antigua reglamentación de la administración anterior, digamos, ¿sí? Una de las bases pues, sobre las cuales eh, la causa de Macamé, digamos, también corre el riesgo de naufragar no es que esta nueva reglamentación Es cierto que ha sido bastante más desarrollada, digamos, ¿sí? se, han, se han establecido estándares de cultivo, se han establecido registros de cultivo, el empadronamiento parece ser mucho más riguroso que hace unos años atrás, eh, se ha eliminado la necesidad de que sea un médico neurólogo, digamos, que participe, puede ser cualquier médico con matrícula. Sea. Sí. Bueno, tenemos un grave problema con el celular o con la línea telefónica nuestra, No es la primera vez que sucede, eh, que, que se nos boicotea una nota buena. este, <risa> <risa> Ahí está, de vuelta. Eh, bueno, vamos cerrando, Martina, así no te cortás de vuelta. Decime algo re importante claro que, no... Que, no te quiera, que no quieras que se pierda. No, me, me, me preocupa saber qué va a decir la corte respecto de la intimidad. sí, Si la intimidad, este, si esto de arriola puede extenderse, digamos, a terceros, Eh, y sin intimidad también es, es el ámbito familiar, ¿no? El, el concepto tribal uh -huh. de la intimidad, digamos. la intimidad no es lo que pasa entre cuatro paredes para una persona, porque ninguna persona es un individuo, participa de, una, de, un, de un colectivo siempre, eh, y también las decisiones que suceden en ese ámbito deben ser también cuidadas, digamos, sino no, hay terceros ¿no? Los, los niños y adolescentes no son terceros están concernidos, me parece que Sería importante que Arriola se extendiera con, con este tipo de alcance. Uh -huh. Qué importante que incorporen esa perspectiva de niñez que a la Corte le cuesta mucho eh, en incorporar. En general, no solo en este caso. Martín, te agradecemos eh, esta comunicación telefónica. ¿eh? Y bueno, si querés pasarme por mensajito alguna de las cosas que se perdieron cada vez que se cortó, pásamelo también. Por supuesto, pasa con eso. Bueno, gracias. Abrazo grande. Muchas gracias, Martín.